desde Aire Libre Radio Comunitaria, trayendo la información del fútbol de amputados que se prepara para las eliminatorias del próximo mundial que se darán en el primer semestre del 2025 con el torneo sudamericano que vienen de disputar en Maldonado, Uruguay donde Argentina encontró el tercer lugar del podio producto de un recambio generacional con incorporaciones de nuevos jugadores como es el caso de Alexandre Ferrer que fue la revelación del campeonato sudamericano en defensa no solo por su posición tiempista desde el lateral sino también por la generación jerarquía Y el presente que tuvo en la selección que lo hacía parecer como si estuviera jugando desde hace un largo tiempo en la formación albiceleste que conduce el técnico entrerriano Marcelo Eleniu y apenas es el debut en un torneo sudamericano. En este marco también hubo que renegar con las lesiones y suspensiones tres jugadores importantes para la columna vertebral del equipo como Facundo Bernal, Emantra Bagliante y Andrés López no pudieron ser de la partida por lesiones y suspensiones tras la victoria 4-0 ante Chile el jugador de Rosario Central abrió el marcador de cabeza y una lesión en los gemelos le impidió seguir compitiendo a lo largo de la semana el desglose de resultados para el equipo de Niu fue ganarle a Chile 4-0 en su tercer partido, igualar ante Uruguay y Perú 2-2 y 1-1 respectivamente y perder 1-0 ante Colombia. El ganador del torneo fue Uruguay con 10 puntos, lo siguieron los cafeteros con 9 en segundo lugar y Argentina completó el podio con 5. Perú terminó en la cuarta posición con 4 unidades y el equipo chileno no pudo sumar unidades a lo largo del torneo. Seguramente esta presentación de Maldonado deja muchas cosas para sacar conclusiones en el retorno de la delegación nacional pensando en las próximas eliminatorias. El entrenador dijo que hicieron un gran torneo, ningún equipo nos pudo superar dentro de la cancha y ahora nos vamos a preparar para las eliminatorias mundialistas. Las declaraciones del enterriano Marcelo Ereniu reportó desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario para el informativo Farco. Ivan Alday.